aterrado de duelo porque ese día mataron a Jesucristo era que el mundo estaba aterrado de duelo porque este día mataron a Jesucristo el netanco en la muerte de Jesús por la corona de ti na ser mayor el fue la muerte de Jesús, con la corona el tatuaje en esta cruz, Juda siendo el más querido lo vendió, y adoramos el en esta cruz, Juda siendo el más querido lo vendió. profeta, ya nació un niño en Belén Ya cantó el gallo y nació una estrella y el oriente Dijo un profeta, ya nació un niño en Belén Ya cantó el gallo y nació una estrella y el oriente Con amor se oye el gramido de aquel güey En los campos no había hinchoso, mi y yo Con amor se oye el gramido de aquel güey En los campos no había hinchoso Comentaron grande sabios, nadie un rey, vino a hablar del Evangelio a los judíos. Comentaron grande sabios, nadie un rey, vino a hablar del Evangelio a los judíos. esmayado con esa cruz tan pesada, y soportaba millares de latigazo. Casi esmayado con esa cruz tan pesada, y soportaba millares de latigazo. Quizás pues así murió ve tú en el calvario. Hijo padre aquí tienes el alma mía. Quizás pues y murió Betú tú en el calvario. Comadre no, aquí tienes el alma mía. Llegó la ira del Criador, un fuerte rayo. La única que quedó viva fue María. Llegó la ira del Criador, un fuerte rayo. La única que quedó viva, fue María.